Mauro Mendiguru, buen día. Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Aquí estamos, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, tú sabes que fin de mes, eh, fin de mes de noviembre, hay pocas noticias económicas. La mayoría siempre arrancan en la primera semana de, del mes siguiente. En este caso las vamos a tener en la primera semana del mes de diciembre, informe IPC, o sea, inflación en Uruguay del mes de noviembre, que va a ser fundamental para ver qué pasa con la tendencia. Teníamos también el dato de exportaciones la próxima semana y yo te diría que eh, el otro dato que más importante que estos es qué va a hacer la Reserva Federal en Estados Unidos con las tasas de interés. Vamos a ver qué pasa con la inflación en Estados Unidos, si se ha logrado contener y si la Reserva reacciona porque a partir de ahí vamos a ver el contrapunto que está haciendo el Banco Central en nuestro país y la consecuencia del dólar. Pero todo eso la próxima semana. El único dato que aparece siempre en los últimos días del mes es el índice Ceres, es un índice de avanzada en materia económica, quiere decir que predice o trata de predecir qué es lo que va a ocurrir con, la, con las variables económicas, en el caso concreto con, con el crecimiento económico, la producción. El último dato que publicó Ceres, que fue del mes de noviembre, o sea de este mes que estamos terminando, Y que marca que cayó eh, el, el, el índice, o sea que eh, a raíz de lo que vimos el mes pasado, o sea, el mes de octubre, donde el índice mostraba una, eh, una, una reducción en el crecimiento, prácticamente no creció, y con esta caída del mes de noviembre, bueno, tendremos que esperar un par de meses más para saber si esto es ya tendencia, o sea, si estamos entrando en un periodo de estancamiento económico, o si es algo puntual y se recuperan los próximos meses. Lo que sí se publicó en estos días, que me pareció interesante, es un informe de la competitividad del transporte aéreo en los distintos países, concretamente en Latinoamérica, también en algún otro país del mundo, y para ver cómo está ubicado Uruguay en materia de recepción y eh, de, de de recepción y de emisión eh, y la utilización del transporte aéreo de pasajeros. El, el informe lo hizo la empresa Amadeus, que es una empresa... Eh, importante a nivel internacional de reservas de pasajes y la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo. Estas eh, instituciones midieron una serie de indicadores para ver qué tan baratos, qué tan competitivos son los distintos aeropuertos más importantes de los distintos países. Un dato que sí me parece interesante, antes de ir al punto, es que lo que detectan estas este estudio es que en septiembre del año 22 Eh, el transporte de pasajeros, el flujo de pasajeros, volvió a la situación prepandemia. O sea, a septiembre del año 22, tenemos eh, un poquito más de pasajeros que lo que había antes de la aparición de la pandemia. Un dato no menor, 101%, concretamente con base 100. ¿eh? este En América del Norte es un poquito menos, 96% y a su vez muy distribuido, eh, este, un poco equitativamente, México está un 14% por encima, Estados Unidos un poco por debajo, y, y a nivel mundial, repito, los números son bastante alentadores, daría la impresión que superamos definitivamente el, la pandemia, este sector fue uno de los más afectados por, por la pandemia, como todos sabemos. Y cuando vemos el tema de la competitividad, bueno, vemos que Uruguay está en el puesto número 10, en 22 países de Latinoamérica. ¿Quiénes son los países más competitivos en cuanto al transporte de pasajeros aéreos? Bueno, Brasil en primer lugar, México en segundo lugar y Panamá en tercer lugar. ¿Quiénes son los menos competitivos? Bueno, está Bolivia, ¿eh? Santa Lucía, San Martín, las Islas del Caribe son las menos competitivas. ...a nivel de el transporte aéreo y si identificamos qué fue lo que se midió bueno hay una enorme cantidad de indicadores lo más importantes es el peso de los impuestos y las tasas en ¿eh? la conectividad el mercado ¿eh? ...qué tan fácil es bueno esto <ríe> <hoy> en uruguay <ríe> es mala palabra que es tan fácil es conseguir un pasaporte en ¿eh? el tamaño de mercado decía Eh, la calidad de los aeropuertos, los costos de los aeropuertos, bueno, una serie de indicadores que se, se midieron en todos los aeropuertos más importantes, entre esto el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y hay Uruguay aparece, repito, en el puesto 10 en los 22 países latinoamericanos. En algunos indicadores aparece muy bien posicionado. Por ejemplo, en impuestos y tasas está en, en de 1 a 5 con un puntaje de 3,87%, Eh, es uno de los que menos tiene, el tema de costos de combustibles está muy bien posicionado también, cosa que llama la atención, y en donde está mal posicionado es en tamaño del mercado, obviamente, un país muy pequeño, tiene 1.1%, nota de 1.1 con un máximo de 5%, eh, En, eh, en temas de conectividad está también muy mal posicionado, 1.4 en un máximo de 5. Y si uno mira, por ejemplo, algunos otros conceptos, el tema de eh, los impuestos no está tan mal, sin embargo, las tasas es uno de los países más caros, es el quinto país más caro en lo que tiene que ver con tasas de embarque, concretamente el 45 dólares en promedio, que es lo que se cobra. Quiere decir que En materia de competitividad, el aeropuerto internacional de Carrasco no está mal ubicado, tiene algunos deberes que realizar, el tema de conectividad es fundamental, hay que bajar algunos costos, pero no parece imposible. También hay que reconocer que los países que están en el primer lugar son mucho más grandes o han trabajado mucho mejor este tema. En el caso del primer grupo encontramos a México y Brasil, obviamente por mercados es muy difícil superarlo. En el caso de Panamá todos sabemos que ha puesto todas sus fichas en el desarrollo de la conectividad Panamá hoy en día es un centro internacional, le ha ido bien, es uno de los más competitivos de Latinoamérica y bueno, el trabajo les está dando resultado de todas maneras yo te diría que no está tan mal para eh, los chicos que somos estar en un puesto como el que nos ubica este estudio Mauro, un poco eso es lo que teníamos para hablar hoy, sí Jorge bien eh, eh, esto, esto significa que Uruguay como mercado no es un mercado muy atractivo por la cantidad de, de, de habitantes que tiene el país, pero sí uh -huh. llama el interés de las compañías por el, el aumento en lo que tiene que ver con el tránsito de personas de diferentes nacionalidades por Uruguay. Bueno, más o menos. Eh, eh, sí, por un lado es verdad, es un país eh, relativamente pequeño y no hay mucho mercado de emisión, pero tampoco somos un centro de transporte aéreo de pasajeros como lo es eh, Panamá. Ni una cosa ni la otra. De hecho, en el tema de conectividad, eh, Uruguay en entre 55 países está en el puesto 28 el número de aerolíneas que eh, trabajan en el aeropuerto de Carrasco y en el número 31 en 55 en frecuencia. O sea, tenemos pocas empresas trabajando en en el aeropuerto relativamente, ¿verdad? Sí. Y pocos, eh, pocas empresas y pocas frecuencias en el propio aeropuerto de Carrasco. O sea, estamos lejos de ser un centro importante de eh, transporte eh, de pasajeros. Eso que Panamá lo tiene muy claro y que lo ha desarrollado y está en los primeros puestos, Uruguay está mucho más atrás, 28 y 31 respectivamente en, en estas dos este, en estos dos indicadores. Bárbaro. gracias Mauro, muy amable, buena semana para ti. Igualmente a ti Jorge, buena semana para todos. Hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.